...puntos y 10 rebotes, 2 asistencias... ...y Huracán de Trelew perdió en Córdoba... ...frente a Banda Norte, 71 62... ...14 de Ledesma, 13 para el eh, Base Torre... ...en el conjunto de Huracán de Trelew... ...hoy miércoles, tomada de Rocamora, Barrio Parque... ...estudiante de la Barría, jugará frente a Sonera... ...y en el televisado por Deporte B... ...mañana 9 de Julio, frente a Huracán de Trelew... ...lo sí. que arranca es en Cancún... Una nueva edición O un nuevo cuadrangular de esta nueva edición De la Liga de las Américas Hablamos de la Liga de las Américas Direct TV Y ahí va a estar un equipo argentino Representándonos Y por eso queremos tener la palabra eh, Del máximo responsable Aquel que llevó adelante en su momento La gestión, eh, impulsó, eh, convenció eh, Unió partes Hizo todo un trabajo Una ingeniería para poder darle Este, difusión y darle continuidad A un torneo que por ahí Parecía imposible Pero que hoy por hoy ya este, está instalado Y que tiene un gran sponsor como DirecTV Una pantalla que lo televisa A lo largo de todo el continente Y que es, esto dio el puntapié Para jugar después la Copa del Mundo Y se siguen generando torneos Y se siguen generando recursos y fuentes de trabajo Como para poder tener A los dos continentes bien unidos Y poder acercarlos eh, el básquet Tanto estas latitudes como de Europa, Alberto García ¿cómo te vas? Matías Travesa, Fabián Pérez te saludan, ¿qué decís? Hola Matías, ¿qué tal Fabián? ¿Todo, ¿todo bien? gracias Gracias por tus palabras pero la verdad que fue un eh, eh, recuerdo las primeras reuniones y los primeros los primeros viajes este, es, es como todo, mucha gente Eh, Descreo o ve imposible, o, o ni, ni siquiera estoy diciendo que haya puesto piedra en el camino, simplemente que, que se ven más las, las, las contras que los pro Y, y bueno, vos, vos le diste un gran impulso, ¿no? Eso es cierto. Yo tengo muchos recuerdos de esa lucha allá por el año 82, 83, este, cuando también había gente en nuestro país que impulsaba una guía nacional que muchos no querían. y que sin embargo, bueno, con tesón, con, con este, mucha actitud, eh, lograron convencer y, y llevaron al básquetbol argentino a, lo, a su más alto nivel eh, de la historia. Sí, claro, claro. Con consecuencia, yo creo que todo es posible, solamente que hace falta personas que, que tengan esos sueños y que, que luchen para, para lograrlo, ¿no? Bueno, y hoy, entre la apertura de... Hoy esta semana, mejor dicho, entre la apertura de dos semifinales, Con ocho equipos tremendos este, Ha crecido mucho el nivel de juego Se ha limpiado mucho el nivel de juego Año tras año Vemos los equipos más competitivos Más equipos que quieren ganar La, la Liga de las Américas Y con dos muy buenas sedes Me imagino que contento, Alberto Sí, por supuesto que sí Tuvimos este... Tú sabes, tuvimos muchos problemas ¿Y Para sí? conseguir sedes en muchas ligas Hoy la cosa se ha, se ha facilitado un poco Y y ahora cuando llega esta esta oportunidad, digamos, de semifinales, pues tenemos más candidatos de, de los que juegan. claramente Así que eso, lógicamente, nos da una tranquilidad de que, de que la Liga va a tener una continuidad permanente en el tiempo, a pesar de las cosas que hay que, que ir haciendo y modificando permanentemente, porque a mí me gustaría que, que tuvieras, digamos, la cancha de Cancún hace 15 días atrás, y lógicamente... Eh, luego de eso jugaron la liga nacional y habían carteles hasta en, los, hasta en, en, en todos lados, hasta en los baños y hoy hay que volverlo a limpiar entonces este, eh, tiene muchas dificultades esta, esta liga a la hora de la operatividad no eh, No sé si estuviste en, en corrientes pero también ahí pasó más o menos lo mismo pero hubo un buen y trabajo, en... quedó muy bien todo, lo, todo el ploteo para, para revestir el estadio, para Exacto. ponerlo en condiciones y dio muy bien en televisión Exactamente, exactamente. Sí. Este, así que bueno, muy contento de que estemos ahora en Cancún y la semana próxima en, en Mar del Plata con una liga que se está consolidando y como tú dijiste con equipos más competitivos, inclusive la sorpresa de esta liga fue el equipo de Nicaragua, este que si bien es cierto bueno, pero es lógico, <risa> normalmente es lógico. Sí. Este, pero hizo un buen trabajo, hizo un buen papel. Los directivos se eh, tomaron esa gran responsabilidad. Hoy, inclusive en el básquet de Nicaragua, este, ya nos están llamando porque quieren cambiar muchas cosas y necesitan recomendaciones. O sea, en la medida en que una liga eh, continental como esta de las Américas o la misma sudamericana este, se haga de, de este nivel, eh, se potencia la liga nacional, que ese era el objetivo principal mío. por algo que dijiste recién, eh, que ahí es, es el lugar donde todo el mundo tiene la oportunidad de crecer. Con la Liga Nacional Argentina crecimos todos, los jugadores, lógicamente, principalmente los entrenadores, los árbitros, los oficiales de mesa, los periodistas, los directivos, o sea, todo es una gran oportunidad de crecimiento. Y, en consecuencia, este, apuntamos a que las ligas nacionales sean cada vez más fuertes. Ese es el objetivo. Alberto, ¿cómo te va? Matías Traversa, buen día. Hola, Matías, ¿cómo estás? A ver, en esta búsqueda del crecimiento, ¿está la posibilidad de que algunas competencias, como por ejemplo Puerto Rico y Venezuela, ya estén pensando en cambiar... Su calendario. calendario para la temporada que viene Para estar más a tono con la Liga de las Américas Llegar a la competencia más importante del continente Desde el punto de vista basquetbolístico, obviamente eh, Con un poco más de rodaje, con pretemporada Y con algunos partidos Como ocurre con la Liga de Argentina, con la de Uruguay O con la de Brasil, por ejemplo ¿Te imaginas que la lucha ha sido permanente? Y más aquí en Puerto Rico este, Con mi presencia y viendo eh, la poca, El poco interés, digamos, que tienen con respecto al desarrollo del básquet del país, yo creo que los mismos puertorriqueños están perjudicando su crecimiento, su desarrollo y volver al nivel que tenían allá por la década del 90 uh -huh. eh, por cuanto una liga de tres meses donde se juegan 3 cuatro partidos por semana este, y que evidentemente lo que hace es lesionar más a los jugadores y no entrenar nunca En consecuencia, el nivel que tiene la Liga, digamos, a nivel deportivo, pues es muy malo en esas circunstancias. Pero hace mucho que estamos luchando, diciéndoles que la tienen que alargar, pero acá, en realidad, este, la Liga es un negocio, igual que en Venezuela, y, y como tal, vista así desde el ángulo de los apoderados, de los dueños de los equipos, porque sí. no son clubes, este, pues bueno, lo único que les interesa es el negocio. No ven el negocio largo, sino que ven un negocio corto, Y bueno, ellos son los que invierten el dinero, etcétera, etcétera. Y el otro problema que tiene Puerto Rico es que la liga está dirigida prácticamente por la misma persona que es presidente de la federación. Entonces, la, la, la misma federación no controla este, no controla lo que toma la decisión la liga, o por lo menos no la vigila de la manera que la tendría que vigilar. En la liga argentina, a vos te contas, desde, que, desde la separación, allá por el año 90 y algo, este. desde la separación de la liga, eh, digamos, la confederación se transformó en el ente regulador de en la competencia también de alguna manera. Eh, recuerdo cuando querían poner tres extranjeros, siempre había una discusión, una lucha, porque en realidad había que poner jugadores jóvenes también en la cancha, en fin. Todo ese tipo que ya conocen todos ustedes y que por supuesto toda Argentina lo tiene, lo tiene bien claro. este el, la federación debería ser el ente regulador de, de, de la posibilidad del crecimiento del desarrollo y no que la liga sea solamente un negocio. En el único lado donde puede ser un negocio es la NBA y no tengo ninguna duda de esa, porque los 16 jugadores que tienen la plantilla, los dieciséis jugadores son super profesionales, de ese tipo no hay que, no hay que hacerle absolutamente nada. y en el supuesto caso digamos de la liga de la NCAA que es la, la liga universitaria sí. como ustedes saben es una liga bien bien competitiva que, que se juega realmente como se debe jugar de 11 meses en el año este con 36 40 partidos en el año 50 como máximo y, y este y con muchísimos entrenamientos mañana y tarde de los atletas universitarios por eso es que hay una este, una verdadera fábrica de jugadores en Estados Unidos En la medida que nosotros hagamos las cosas de esa manera, yo creo que podemos cambiar. Pero volviendo o respondiendo a tu pregunta, este, en Puerto Rico ya me cansé. Y en Venezuela este, las cosas pueden, pueden modificarse, pero duran muy poco, porque la estructura de la Liga de Venezuela es una estructura nefasta. Digamos, el presidente puede cambiar todos los años. y en consecuencia, tú hablas con un presidente este año y le dices lo que tienes que hacer, y el año que viene ese presidente ya no está mal. En claro. consecuencia, es muy difícil poder modificar ese tipo de cosas. Pero, ahora con este tema del nuevo sistema de competición para la... Para Eliminatoria. ...el Mundial de 2019, claro, le vamos a meter mano a todas las federaciones. ya Evidentemente todo este proyecto necesita de federaciones fuertes, de federaciones que realmente puedan cumplir con el tremendo compromiso que va a ser este nuevo sistema de competiciones. Así que eh, creo que vamos a estar viajando por todos los países para este, exigirles, ya no pedirles más, sino exigirles que hagan las cosas como corresponde, porque además son responsables del desarrollo del baloncesto de cada uno de sus países. No, no te, no te en tus palabras una... No, no es muy difícil, ¿no? Pero una como una fortaleza de decir, bueno, la idea es esta, muchacho hay que subirse a este carro o si no se quedan afuera. Exactamente. No hay Exactamente. mucha vuelta, que acá no es, che, no. ¿por qué no harían esto? Me parece que sería lo mejor. No, esa es la idea. Mirá que la, el, el último ejemplo es bien clarito, y algo que está por suceder también está siendo bien claro. El último ejemplo de FIBA ha sido Japón. Japón es el organizador del Juego Olímpico de 2020, y sin embargo se lo ha sancionado, se le claro. ha quitado el reconocimiento, porque las cosas no las hacen bien, hay llegas piratas, hay, hay de todo tipo que no hay, hay ningún control en Japón en consecuencia, listo, afuera pero mira, cuando tomas una eh, por mi experiencia, a mí me ha tocado sufrir este problema en el continente pero lógicamente confederaciones no tan no tan fuerte y poderosa como Ecuador, Perú, Guatemala, Panamá, etcétera, etcétera. En la que cuando le hemos metido mano se han regularizado las cosas. Y en el caso de Panamá, este, bueno, aquí volvimos otra vez al mismo problema y otra vez tenemos problemas de intervención gubernamental, así que que no te que, que no te extrañe que en cualquier momento Panamá vuelva a quedar fuera de, de, de... justamente hablando de ese punto, por ejemplo, ¿cómo está nuestra confederación hoy? Hay una persona de, de FIBA, Eduardo Bassi, que está dentro de lo que es el, el elenco estable, por decirlo de alguna manera, de la confederación. ¿Y cuáles son las diferencias? Obviamente que históricas no vamos a decirlo, porque lo sabemos, por ejemplo, con la conducción de una intervención en Panamá, para que la gente entienda. Bueno, eh, nosotros en Panamá hemos sostenido siempre a la dirigencia deportiva. Eh, lo de Argentina es un poquito... diferente con relación a, a, a la intervención. En, en Panamá no sucedía eh, los problemas de tipo económico, eh, digamos, que, que tuvo la Confederación Argentina. En la Confederación Argentina no había otra alternativa eh, que tomar una medida de este tipo judicial, eh, visto así desde el punto de vista de, de las autoridades del, del gobierno argentino. inclusive bueno provocado por una por un, por un impulso de los jugadores mismos cierto ante lo que estaba sucediendo con una anarquía no anarquía yo vivía más bien dictadura este, de lo que sucedía en la confederación argentina y ahí entraron un montón de cosas hoy me dices que te hable un poquito de argentina o que te hable un poquito de argentina okay, Eh, por supuesto he estado reunido con Federico en varias oportunidades la última fue en el mes de diciembre este, donde me está mostrando que realmente la Argentina puede salir a flote rápidamente este, en lo económico al menos este, el año 2015 es autofinanciable con sus propios recursos con la ayuda que le está dando el ENAR con la ayuda que le está dando la Secretaría de Deportes que era la misma ayuda de antes pero que, bueno, ahora parece que va al lugar que tiene que ir, por un lado. Por el otro lado, eh, faltaría un poco para la normalización. Yo le dije a, a, a, a Federico que, que, por favor, este, si tenía la oportunidad de continuar unos meses más, porque también hay que volver a la, a la digamos, a la democracia, ¿no? O sea, a la elección de nuevos presidentes. Pero también eh, dejar una, una federación... Este, con mucha con mucha deuda, yo creo que ninguna federación provincial y ningún presidente de federaciones provinciales ni nadie va a poder salir adelante rápidamente con, con el básquetbol argentino en la medida en que este, se mantenga la deuda gigantesca que, que, que dejó la administración anterior. Con respecto a Panamá, la cosa es un poco diferente. Ahí el problema es una intervención del gobierno eh, digamos, sin justificación de ninguna naturaleza, es eh, joder por joder, digamos hasta sí. a, eh, lo vamos a mover de aquí porque no me gusta cómo está aquí y entonces ellos siguen con su misma política, cambia el gobierno y cambia la situación fíjate que, por ejemplo, el actual presidente que está avalado por FIBA en este momento, estaba avalado por el gobierno anteriormente, lucharon lucharon, lucharon, hasta que se logró la constitución de un nuevo comité, eh, perdón, un comité olímpico y a raíz de eso una nueva federación con directivos diferentes. Pero ellos siguieron peleando por allá, los que se sintieron afectados, y hoy hay otro gobierno, allá no está Martinelli, está Juan Pérez, y entonces con Juan Pérez está en la lucha para sacar al actual presidente que era puesto por el gobierno anteriormente. O sea, como quiera, es una situación que... lamentablemente este, es, es cíclica, digamos, en el caso de Panamá. Por eso te decía que es muy probable que volvamos a quitarle reconocimiento. Pero ahí no se trata de intervención. Ahí lo único que podríamos ejecutar una intervención en este caso sería el Comité Olímpico y, y el mismo gobierno, y no lo van a hacer. Entonces, este, y nosotros no se lo vamos a aceptar. Claro. En el caso de Argentina, pues nosotros sí lo aceptamos, no solamente lo aceptamos, sino que lo hicimos en forma conjunta. con la secretaría de deporte, o sea, porque bueno se avecinaba la Copa Mundial, había que tratar de que Argentina participara, de, de no tener un conflicto de ese tipo y, y bueno, este, yo viajé a Buenos Aires, este, me reuní con Camau y, y llegamos a un acuerdo de lo que había que hacer. Camau está cumpliendo con su su promesa, yo espero que. que bueno, ahora tú sabes cómo es la política ya parece que no va a estar más porque se candidatea para algo en, en corriente sí. pero bueno, yo espero que antes de eso este ya la Confederación Argentina ten, pueda ver la, la, la luz al final del túnel y, y que se hagan, digamos lo, lo, los cambios y las elecciones que, que se deben hacer, buscando el mejor candidato posible para llevar adelante un nuevo proceso eh, que se puede, se puede, así que eh... Vamos a ver qué es lo que pasará, pero el futuro nos indica que eh, si la FIBA ha crecido tanto como ha crecido, tú lo sabes, ¿no? O sea, la, la Federación Internacional hoy es una de las federaciones más fuertes del mundo. Sí. Este, en, en América el crecimiento ha sido este, extraordinario, de una oficina con... con una secretaria y un chofer, ¿no es cierto?, ha pasado a ser una, una oficina súper profesional que puede conducir perfectamente todo el básquetbol desde aquí, desde San Juan, y este estamos bien, perfecto, qué, qué brillante, excelente, somos muy buenos, pero somos un elefante con pie de barro. Eh, no hay aquí, en nuestro continente, salvo... Canadá con muchas limitaciones y Estados Unidos, que por supuesto no va a tener nunca problemas de ninguna naturaleza, el resto de la federación, todos necesitan algo. ¿Qué compromiso puede hacer la federación de Uruguay de tipo económico para una participación en el nuevo sistema de competición si no tiene el apoyo del Estado, si no tiene el apoyo de la empresa privada, si no tiene el apoyo del Comité Olímpico? Eh... Va a suceder que va a jugar en casa, después va a jugar afuera, después va a jugar en casa. Claro. Y si los resultados económicos no son buenos, un día te va a llamar por teléfono y te va a decir que no puede viajar porque no tiene plata para los pasajes. Y digo Uruguay porque mis amigos uruguayos, yo conozco su, eh, su interna con respecto al tema del dinero. Siempre tienen problemas de dinero porque el gobierno no apoya este, al deporte, ningún deporte. En consecuencia, en el proceso... para poder fortalecer esa federación y que esa federación cumpla con todos sus compromisos internacionales, el fútbol reparte dinero, tú sí. lo sabes entonces está en condiciones de, de exigir a los equipos que se preparen para ir al torneo Claro. Este, pero, pero nosotros no podemos repartir dinero, al menos por ahora la idea justamente es, es que hacer algo mejor a nivel Copa del Mundo y cuando tengamos la Copa del Mundo en 2019, esa Copa del Mundo tiene que producir algún dinero que de alguna manera sirva para apoyar las gestiones de las federaciones nacionales. Porque como yo siempre he dicho, nosotros somos un continente eh, parecido a África, porque todo el mundo habla de África, pero eh, contá los países que tenemos aquí nosotros y cuáles son los que tienen grandes posibilidades. Inclusive los africanos creo que tienen más posibilidades porque tienen negros altos y nosotros no tenemos ni eso. Entonces, ¿qué países...? tienen un potencial deportivo? ¿Qué países tienen un potencial económico para salir adelante? Y sí, dos, tres. Brasil es uno y está destrozado. Brasil tiene una deuda que no sé si la puede pagar. Claro. Este, en México lo mismo, que son países grandes potencialmente eh, económicos, muy buenos, etcétera, etcétera. Y el mismo Venezuela que nombraste al principio, también, pero lamentablemente con todas las situaciones políticas que, que, que viven allá adentro. Y en otro país rescatable es Colombia. Este, no podemos confiar en República Dominicana. La República Dominicana ha hecho unas excelentes actuaciones en los últimos años porque privatizaron el equipo nacional. Este, pero la federación no tiene plata para pagar el alquiler. Sí, no es genuino. Entonces, eh, eh, lamentablemente, ¿viste? es la realidad que vivimos en el continente. A ver, con respecto no? a esto, me gustaría preguntarle por un rumor vinculado... al Preolímpico de Monterrey este año. ¿Qué hay de cierto con la posibilidad de que no se haga en México el Preolímpico, Alberto? Bueno, este, no hay ningún rumor Ha salido publicado en los medios. Este, inclusive he dicho por el presidente del Comité Olímpico eh, que este, yo he terminado termino de leer un artículo de la revista Proceso, que creo que ha salido publicado ayer, Este, donde el presidente del Comité Olímpico dice que tienen que cancelar este, todos los eventos internacionales que tienen debido a que el presidente ha pedido un recorte en todos los presupuestos sí. y que este, digamos eh, no ha dicho en el artículo que el Preolímpico está cancelado pero lo ha mencionado de cancelarlo así que este, te imaginas que yo eh, estoy un poco preocupado eh, tengo una cita ya el día 3 de marzo en En, en México pues, con el ministro de deportes y el presidente del Comité Olímpico para evaluar esta situación eh, yo creo que creo que no lo van a cancelar creo pero es una es una opinión personal yo estoy seguro porque ya México hizo exactamente lo mismo en el año 2009 nosotros tuvimos que salir a buscar otra sede otra sede rapidísimo Y con muchos problemas pudimos llevar adelante su campeonato que también, que era premundial, pero si mal, no me recuerdo. ¿En qué año? No, era preolímpico también. En, en el eh, hoy, 99. 99. 99, pre, eh... sí, preolímpico. Era preolímpico. Sí, preolímpico. Bueno. No, Exactamente. Que fue, no, no, es que yo ya estoy muy viejo y el 6 me, me tiene medio loco. Este, el creo que fue el 2009, si no me equivoco. 2009 fue Puerto Rico. El, el, el 2009 en Puerto Rico claro. nosotros rescatamos el torneo de México. Sí, sí. También nos lo dejó en la mano México. En ese momento estaba en un proceso en el que pudimos discutir una una no sanción a México, pero en este en este caso la. es diferente en este caso ¿Y? si ellos nos dejan este torneo en las manos se van a quedar afuera si ven las reuniones en marzo ¿se quedan afuera del torneo si no lo organizan? no solamente se quedan afuera se quedan afuera de FIBA claro. en todos los eventos en centro basque en el torneo de las américas que están clasificados se quedan afuera de FIBA se quedan afuera del sistema eh, bueno, eh, yo muy creo que ellos lo van a analizar, ya lo saben yo ya mandé un mensajito subliminal ahí a los muchachos a autoridades sí, imagina el mensajito para que sepan que más allá de que, de que no realicen el evento que yo lo puedo entender y yo creo que yo creo que cualquier país que tenga dificultades ético económicos tiene que hacer recortes lamentablemente eh, yo puedo disentir digamos de cómo lo hacen de la manera que lo hacen pero bueno los políticos hacen cosas que que nosotros los seres humanos que no no entendemos seres eh... humanos porque creo que los políticos no son seres humanos, sí está claro, está claro, está claro, Alberto eh... bueno si viene a reuniones en marzo para para saber este definitivamente si México va a organizar el torneo preolímpico que no es un dato menor imagino que eh, en, en esa cabeza picante que hoy nos está contando algunas cosas muy interesantes, eh, ya también habrá una segunda y hasta una tercera opción, por las dudas que México no lo haga, ¿no? Sí, eso seguro, ya nosotros lo sabemos. Pero si se hace en México, puede llegar a cambiar de sede, puede llegar a ser que no lo hagamos en Monterrey, eh, puede llegar a ser que lo hagamos en, en el Distrito Federal, si se mantiene en México, o sea, esas son un, un par de alternativas. nosotros queremos seguir en Monterrey, pero bueno, si no si no es posible, porque parece que tampoco hay apoyo del gobierno local, ¿no?, del gobierno del Estado. Sí. Así que podría irse para el Distrito Federal y conseguir otro tipo de apoyo en, en, en México. Pero mira, yo eh, creo que... No podemos depender del gobierno. Y el 3 de marzo yo tengo reuniones en, en México, no solamente con el ministro y con el presidente del Comité Olímpico. Yo estoy armando unas reuniones con empresas privadas que yo sé que tienen eh, fondos, que tienen posibilidades de ayudar y que además pueden transformar en eso este evento en un negocio para ellos también. Eh, yo no puedo entender que un, un evento de esta naturaleza de pérdida, ¿no es cierto? yo creo que el gobierno tiene que apoyar pero no puede ser pérdida total el, el, el evento es un buen negocio debe ser un buen negocio lo que pasa es que es más fácil pedirle al gobierno que el gobierno salir en la foto de los diarios te dan plata, pero bueno eh, se complica un poco la cosa claro, eh, pero cuando vos dependés de la pata política y no de la pata privada tienen otros tiempos otras necesidades, seguro, otros manejos seguro. seguro que sí seguro que sí, por eso esta empresa nuestra, FIBA En una empresa privada. Nosotros podemos funcionar con el basque del mundo y, y no y no, y no tenemos recursos del ningún gobierno. O sea, se puede. Lo que sucede es que no hay gestión. Es lo que pasa en la mayoría de los países de nuestro continente. En el caso de Brasil. ¿Por qué Brasil está quebrado hoy? Económicamente. Sí, porque depende 100% del gobierno. Claro. Porque no han sido capaces... de hacer nada no hacen nada porque no tienen dinero y no tienen dinero porque no hacen nada claro eso fue una conversación que tuve yo con el presidente de la confederación de Brasil o sea tienen no tienen productos tienen que producir producto, y la liga no, de ellos no, está igual o no o el... nada que ver va por otro lado no la liga de ellos está creciendo la liga de ellos eh, eh, nosotros allá por hace seis años más o menos siete años Yo mantuve una reunión con que era presidente de la, de la CBB, que, que organizaba la liga, que nunca terminaba porque los equipos dejaban de jugar, y prácticamente logré que hiciera lo mismo que en Argentina, sea una asociación de clubes. Esa asociación de clubes este, sí tiene el apoyo del Estado, eh, tiene el apoyo del Globo también, la televisora, sí, sí. Este, pero económicamente estaba flaqueando. Y hace poquito, te tienes que haber enterado, porque los periodistas se enteran de todo, Este, ...que firmaron un contrato con la NBA... ...y la NBA está realmente interesada en eh, Brasil... ...lógicamente porque es un mercado muy, muy importante para ellos... ...y está apoyando la, la nueva estructura de la, de la liga profesional... ...que está trabajando muy bien y que está cada día creciendo más... Este, ...está en buenas manos... ...hay un dirigente tipo básico que, que mueve todos los hilos... ...y que se trabaja, y trabaja bastante... Este, y ha logrado una digamos una continuidad en los últimos siete ocho años recuerdo alberto una, una situación que se dio a ver si parte desde allí el malestar y que ahora fue mejorando eh, con un cuadrangular organizado por los osos de jalisco en la temporada 2013 de liga de las américas puede ser y de allí fue paulatinamente mejorando el vínculo Sí, así fue exactamente como lo pintas Eh, realmente eh, brasil este, ha trabajado de la mano nuestra eso que lo claro o sea ellos evidentemente no han sido estúpidos a la hora de hacer las cosas se apoyaron ellos vinieron nos visitaron aquí en los primeros días y este y estuvieron eh, contaron con nuestro apoyo y nosotros hicimos mucha fuerza para que la confederación de brasil eh, pensara de una manera diferente eh, lamentablemente viste los mismos problemas de, de, de, de la historia, eh, querían manejar los árbitros, la CBB quería manejar eh, el tribunal de disciplina y eso no es posible o sea, el tribunal de disciplina el arbitraje tiene que estar dentro de la de la organización de clubes ¿no? Bueno, la NBA ya se hizo cargo del de marketing, la, la difusión y algunos aspectos determinantes de la Liga de Brasil como, como nos cuenta que está ocurriendo en México también Exactamente, exactamente la idea en México Este, bueno, yo vengo del Juego de las Estrellas de Nueva York y he mantenido reuniones con la gente de la NBA en México y, y el jefe máximo para Latinoamérica, que es Philip Moggio, es un colombiano. Este, y hemos tenido reuniones, ellos quieren hacer exactamente lo mismo en México que están haciendo en Brasil. Pero lógicamente yo les dije, no, México no, cuidado con México todavía porque México está muy inestable en la liga profesional. O sea... ha eh, tomado un nuevo rumbo cuentan con nuestro apoyo pero por ahí hay cosas que suceden que te hacen ver que la cosa no, no funciona los clubes, algunos equipos no respetan las decisiones de la liga eh, digamos y, y entonces se van por otro lado y hay, y hay algunas dificultades ¿no? como, como pasó con Andino de la Rioja alguna vez en, en que se fuera a la corte ¿te este, oh, no me acuerdo el año pero No, no, eh, creo que lo sancionaron para jugar para no jugar Andino y Andino se fue a la corte y lo tuvieron que hacer jugar. Yo lo vi, era una patada. ¿no? Que año fue Gallego, vos no que tenés. Sí, no acuerdo, eso no fue, era, no, yo era no, pibe, me acuerdo, uh, no hace acuerdo, mucho tiempo. En esa época estábamos en Radio Nacional. En Radio Nacional. Yo, en Radio Nacional y mirá, eso puede haber sido no, año no 95, 96, porque yo empecé a trabajar el productor periodístico ahí con vos y con Leo Bersesi. Sí, 95, 96 debe haber sido. Y le pregunto, Alberto. ¿La crisis en México les permite confiar en México porque van a organizar un cuadrangular de Liga de las Américas con, con pioneros en Quintana Roo? Sí, pero eso es privado. No tiene sí, nada sí. que ver una cosa con la otra, en definitiva. No, no, no absolutamente nada. Eh, lógicamente, lógicamente cualquier tipo de sanción que le venga a México le va a venir a la Liga Mexicana Y también. claro, por eso. O sea, no vamos a sancionar nosotros a... A, a una federación de un país y vamos a seguir contando con equipos de ese país lamentablemente se va a perjudicar todo eh, con este pues, panorama con así. este seguimiento con este acompañar que tiene FIBA América en, en, en cada una de las ligas ¿cuál, cuál es el, la, la mirada ¿no? que tiene hoy FIBA América de nuestra nuestra competencia? Eh, me, me parece que más cara a tu sentimiento obviamente la conoces muy bien conocés a todos los protagonistas quizás eh, conoces a todos los protagonistas de todo el continente pero quizás a los nuestros mucho más porque este fuiste árbitro este fuiste dirigente en tu federación nada este sos argentino así que eh, podés darnos una mirada y no solamente la mirada de Alberto García sino la de FIBA bueno eh, evidentemente también en FIBA hay cambios Y eso es lo que muchas veces la gente no, no entiende. Eh, la FIBA, eh, en hace ya seis siete años atrás, vio que como seguía no iba a poder avanzar mucho y provocó una serie de circunstancias, situaciones, que llevaron a que en Estambul el año pasado se aprobara una nueva, prácticamente por unanimidad, de las federaciones nacionales, se aprobara eh, el nuevo gobierno se aprobara la nueva modalidad 3 por 3 y se aprobara el nuevo sistema de competición. O sea, la FIBA tenía objetivos que ha estado cumpliendo y se ha cambiado la, la fecha con respecto al Mundial de Fútbol, jugaremos al año siguiente, en 2019, tratando de hacer la Copa Mundial de Básquet un evento mucho más importante de lo que era hasta ahora, y con la participación de 32 países y con un aditamento especial que la va a convertir a la Copa del Mundo en un lugar muy atractivo para ir a jugar los mejores jugadores porque se va a clasificar en forma directa para los Juegos Olímpicos. En todos estos cambios, la FIBA también tuvo que cambiar su manera de gobierno. Tenía un, un buro central que se reunía dos veces al año, que iba a escuchar lo que había pasado, que los africanos que estaban por ahí no sabían lo que pasaba en América, y los americanos que estábamos en el, en el buro central, yo fui parte de ese buro central durante muchos años, este, tampoco sabíamos lo que pasaba en África, entonces este, tenías que limitar a una serie de, de, de cosas que te aconsejaba un, un par de personas que, que son los que manejan realmente la, la Federación Internacional. Eh, yo creo que si no cambiamos yo creo que si no hay cambios en las estructuras federativas si no se profesionalizan las estructuras federativas no podemos seguir esperando que tener buenos directivos tener buenas, buenas ejecuciones y tener este, buenas organizaciones claro, como argentino te puedo decir que estoy muy orgulloso de la organización argentina eh, yo creo que es un modelo en el mundo lo de Argentina realmente salvo su ex presidente lo demás ha sido un modelo eh, de, de toda la vida o sea inclusive cuando la cosa era totalmente amateur en la época de amar de que ustedes no habían nacido por sí el sí yo ya estaba ya estaba ya no. estaba <risa> no sé. este, este por ahí se hacen los nenes pero no son tan nenes no yo estaba eh, ya estaba hubo intervenciones en la confederación hubieron muchas cosas pero hubieron personas con actitud como León y como otros más, eh, voy a nombrarlo solo a León para no olvidarme de nadie, pero no fue solo León, León es el que más empujó y lógicamente se llevó todos los lo méritos, pero creo que con él hubo un grupo de muchas personas, este, de clubes y de, y de entrenadores había un grupo de entrenadores, periodistas también, que empujaban con, con todo para, para lograr los cambios que luego hicieron tan exitoso al país. Pero eso no es todo, la estructura federativa en la Argentina también es una estructura muy buena. Este, en, en la Federación de Capital, para no irnos muy lejos, hay 124 clubes que compiten durante todo el año, en todas las categorías, desde el pre-mini hasta la primera división. En consecuencia, con una escuela de entrenadores y con una escuela a nivel nacional de árbitros, que hace que este, toda la estructura esté manejándose correctamente. Podrán salir buenos jugadores o no. ...pero si sí hay una filosofía de juego... ...si sí hay un trabajo realmente... ...aunque amateur en muchas circunstancias... ...todavía se puede hacer básquetbol... ...en cada rincón del país... ...en cada municipio... ...en consecuencia... ...creo que Argentina es un verdadero ejemplo... ...a nivel mundial... ...a nivel este, continental ni hablar... Eh, ...Argentina está entre los tres países líderes... ...que ha puesto la, la, la FIBA... ...la FIBA tiene... ...bueno... ...tiene un países líderes en cada continente... Eh, América, Estados Unidos, Canadá, Argentina, eh, países con potencial um, a corto plazo y bueno ahí aparece Puerto Rico, aparece República Dominicana, aparece Colombia, aparece Brasil en un en un país con potencial, este o sea con potencial que no se trabaja bien, claro como como sabes los los los lo, lo, lo, lo brasileños podrían ser campeones interplanetarios, tienen el material sí, para tiene... hacerlo. Tienen todo para hacerlo. Inclusive hasta el dinero. Sí. 200 millones. Entonces, viste, eh, eh, es una cosa que... Eh. Pero claro, hay 20 tipos que eligen al presidente. Y bueno, eligen el más estúpido y se jode todo. Entonces, este, yo creo que desde el ángulo de nuestro continente es mucho el trabajo que tenemos que hacer. Figo América está muy preocupada. Yo también estoy más cerca del arpa que de la guitarra. Yo voy a tratar de, de cuidar mi salud en estos últimos años este, para poder dejar que esto continúe, pero evidentemente si no contamos con federaciones bien estructuradas, fuertes, profesionales, estamos jodidos. Creo que hay que privatizar el deporte en todos los países. Bueno, se ve un, un movimiento aquí en la Argentina que un torneo en divisiones formativas hoy se está presentando en Bahía Blanca, como es el caso del U16 que se va a jugar en, en el Osvaldo Casanova. Y, y así está la Confederación Argentina de Básquetbol porque está en la presentación en Bahía Blanca, Sus Bieles y Espil junto con la Asociación Bahiense de Básquetbol ya empezando a hablar de lo bueno que será tener aquí en la Argentina este torneo Alberto, que además también tiene que ver con imagino desde aquí eh, con darle la posibilidad a esta nueva conducción de la Confederación Argentina de Básquetbol que organice algo en un lugar eh, tradicional de básquetbol en la Argentina la capital del básquetbol de la época mía Sí, no, no, sigue sí, siendo independientemente sigue sí, sí, sí, sí, independientemente de los triunfos o, o, o de lo que no se pudo lograr o que lo que no se tiene hoy este en Bahía se respira Vázquez y eso, y eso está, y eso está clarito. ¿En bueno, ¿Cuánto tiene que ver la, la figura de no solamente eso, nosotros hicimos varios torneos en Argentina, hicimos un torneo de las Américas en Formosa, hicimos un torneo sudamericano en Mendoza, hicimos ¿Sí? un torneo este, en resistencia también sudamericano masculino en hicieron cosas, pero lamentablemente viste, eh, pasó todo lo que pasó, que ustedes ya lo saben Alberto, se viene la cadena nacional, así que tenemos que dejarte, es una picardía, una nota bárbara si querés seguimos, nos quedan seis minutos y cuando nos corta, nos corta y nos pasa por arriba como tú quieras, yo dale. no tengo ningún problema y si no hablamos otro día yo da, siempre estaré... dale, dale, dale. ya empezó, listo nos vamos, Alberto, ya empezó la cadena del un abrazo enorme chau, chau. al 100% La tercera central nuclear argentina. Y para algunos, para algunos que hace algunos días desconfiaban acerca de acuerdos que fuimos a celebrar. para hacer crecer la economía, para incorporar nuevas inversiones. Quiero decirles que... Este...